de la mañana continuamos con enredando la mañana este programa de Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos este voy a hablar de que ahí está haciendo fría en Priancujui no está la Vicky podemos fumar este queremos mandarle un saludo a nuestra compañera Vicky que Yo, le Vicky, yo, sí Vicky. Extraño Vicky. yo sí la extraño a Vicky, un saludo. Yo sí la extraño, yo la verdad la extraño. Yo no. No le digan por favor. Eh sí no, no te preocupes esto queda entre nosotros. Eh, vamos hablando del clima, justamente que vos hablabas del clima. ...con el macrismo... ...se generó un clima también... ...¿no?... ...un clima visible... ...de avanzada de la derecha... ...se generó un clima... ...de... ...este... ...¿cómo podemos llamar?... ...se generó un clima represivo... ...se generó un clima retrógrado... ...y eso ha significado la aparición... ...de muchísimos grupos... ...por ejemplo, esto... ...que eh, hablábamos el lunes pasado... ...de los del operativo Independencia desfilando... ...de Aldo Rico desfilando... ...de un genocida como Carrizo Salvadores... ...desfilando también... ...pero también... ...hace poquito salió la noticia... ...de un grupo neonazi... ...¿no?... ...el partido bandera vecinal... ...de Biondini... ...un grupo... Eh, ...visiblemente neonazi... ...si uno pone Biondini... Eh, ...vos pones Biondini en Google... ...y lo buscás como imagen... ...lo primero que te sale... ...es la foto de Biondini... Eh, ...con toda la parafernalia nazi... ...aunque el símbolo modificado... ...la foto de Biondini... Eh, ...haciendo el saludo el saludo nazi... ...entonces... ...haciendo ese saludo fascista... ...bueno, para eso entonces... Eh, ...justamente para generar... ...mostrar este clima de época... ...es que nos hemos conectado... ...estamos en contacto... Sí, no sé. ...estamos en contacto con Fernando Lozada... ...él es de Mar del Plata... ...y pertenece a la coalición argentina... ...por un estado laico. Fernando, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, sí. bien, acá andamos. Buen día. Eh, primero, preguntarte y si podés hacer una caracterización... ¿no? de ...del grupo este Bandera Vecinal, dirigido por Alejandro Biondini. Sí, bueno, Bandera Vecinal es un... ...no sé si llamarle partido político directamente... ...pero bueno, es una agrupación que ya existe hace un tiempo que más o menos empezó con la idea de formarse allá por, por el 82, incluso Biondini tuvo como una participación pública, poniéndose como voluntario para ir a las Islas Malvinas a participar de conflicto, y bueno, eh, siempre con un nacionalismo exacerbado, resaltando un, un peronismo, eh, peronismo de derecha, un peronismo reivindicando el go y, y ese tipo de... de de, de, de agrupaciones históricas allá de la década del 30 ¿no? eh, y bueno siempre tuvieron un, una clara postura o sea no no escondieron su perfil filonazi fascista y, y ultranacionalista de derecha sino que lo, lo han dejado muy claro siendo negacionistas de, del holocausto o de, la, o de lo sucedido en las, en las dictaduras en argentina eh, siempre han tomado esa postura y ha sido absolutamente clara y frontal en los últimos tiempos han tratado de, de tener alguna estrategia para poder insertarse en el arco eh, político y sobre todo electoral, incluso lograron la, la personería jurídica gracias al, al juez Lijo, que se los permitió, eh, incluso con antecedentes de haber usado antes la, la esvástica y cosas así, pero bueno, eh, realmente eh, eh, es lamentable que, que este partido hoy haya logrado, o, esta, o dos representantes de la juventud de ese partido que es bandera vecinal, haya logrado eh, llegar a casa de gobierno y sentarse para discutir políticas, ¿no? Eh, realmente es, es una cosa espantosa y, y, bueno, hay que trabajar un poco para eliminar esto porque no es el único grupo tampoco que existe en el país eh, que trata de organizarse para reivindicar el fascismo y, y agrupaciones neonazis están abundando en este contexto no actual. Alejandro, en tu, en tu ciudad son directamente... Eh, eh, digamos, se puede ver de directamente la actuación que realizan estos grupos, ¿nos podrías comentar un poco de eso? Sí, bueno, algunos de estos grupos o, o principalmente el, el máximo referente de, de los grupos de acá de Mar del Plata, que es Carlos Pampillón, en algún momento estuvo codo a codo con Biondini y hay un montón de videos donde se los puede ver juntos en, en discursos y en y actos, ¿no? Hubo eh, una vinculación directa entre ellos, pero después, bueno, parece que se pelearon para ver quién era más nacionalista o más más fascista. Eh, en la ciudad, lo que lo que sucedió, más o menos a partir del, del 2011, aunque ya venía pasando algunas cosas antes, eh, a partir del 2011 se formó una agrupación que se llamó la Gia Chino, que era eh, un grupo de, de llamados nacionalistas, que se conglomerado para resistir que se quitara el cuadro del Capitán Higia Chino del Consejo Deliberante. El capitán Higia Chino fue uno de los primeros muertos de Malvinas, eh, un capitán de Fragata, que aparece citado en causa de delito de lesa humanidad como partícipe directo en centros clandestinos de detención. Entonces, como en el consejo bueno el Consejo Deliberante, primero por ser un ámbito estatal y democrático, no puede tener la imagen de alguien que esté procesado, aunque haya fallecido, y también porque allí están los cuadros de los desaparecidos en, en dictadura y de, y de, bueno, quienes también murieron en, en Malvinas eh, y no habían participado justamente en delitos de lesa humanidad. Entonces, bueno, se decide quitar y esta agrupación encuentra como motivo principal poner el cuadro de vuelta de Giacchino. Y ahí después empiezan a tener aspiraciones políticas y se les unen algunos grupos de, de jóvenes, Eh, que se conocía como División Costa Atlántica era un grupo que se desprendía de un grupo de, de Buenos Aires eh, neonazi, fascista, que se conoce eh, con el nombre de Frentes 15 de Buenos Aires ¿no? y a partir de ahí sí que empezaron a cometer distintos ilícitos distintos crímenes de odio eh, de manera de agrupación ilícita ¿no? de forma de, de una agrupación que se, eh, que se junta para, para cometer este tipo de, de acciones Y, bueno, tenemos ataques al Monumento de la Memoria de la Verdad y Justicia, al Centro de Residentes Bolivianos, golpizas a, a personas de la comunidad LGBT, amenazas por cuestiones de, de ideología y de política, por cuestiones religiosas y no religiosas, como en mi caso, que me amenazan por ateo activista. Eh, bueno, ese tipo de, de, de cuestiones que hicieron que la sociedad civil de Mar del Plata se organizara en una asamblea por una sociedad sin fascismo. ¿no? Y, y hoy tenemos seis detenidos de dos procesados, ...y el 24 de marzo... Eh, ...Pampeyón se le ha llevado a juicio por algunos de estos crímenes. Fernando, volviendo al tema de esta convocatoria... ...por parte del gobierno... ...¿a qué fueron a casa de gobierno, nos podrías comentar? Sí, bueno, este, este es un representante de la juventud... ...del partido Bandera Vecinal... ...que creo que se presentaron también... ...como parte de una agrupación que se llama Darwin Passaporti... ...que es como uno de los mártires del, del fascismo... ...de la década del 30, si no recuerdo mal... Eh, se presentaron para tratar de empezar a infiltrarlos en la política. Ellos hace mucho tienen ese tipo de aspiraciones y, y encontraron permeabilidad para entrar en, en la Casa Rosada a través de... No sé, es difícil saberlo, ¿no? Porque por un lado ellos alegan ignorancia, no saber quiénes estaban entrando, lo cual es preocupante, ¿no? También, eh, porque si cualquiera puede entrar así, digamos, cualquiera con un celular donde puede poner Google, puede darse cuenta en dos segundos que las personas que estaban entrando y eh, realmente tan son reivindicadores de, de las cosas más nefastas de la historia argentina y del mundo no sí. era muy muy sencillo sí. darse cuenta de eso así que si se trata tan fácil a la casa rosada no sé qué preocupa más no que los dejen pasar a ellos sabiendo quiénes son o que se les puede infiltrar cualquiera claro. eh, realmente eso es, es medio inentendible y, y bueno sí es difícil también caracterizar pues por Estos grupos pretenden, hace bastante, y Biondini, a razón de esto, de que su nombre volvió a salir, eh, vuelve a anunciar que se va a a candidatear como diputado y más tarde como eh, eh, candidato presidencial. No, ellos, digamos, no tienen representatividad suficiente para llegar a, a algo. Pero pasa como en Mar del Plata, son usados, a veces incluso como grupos de choque, y después pueden llegar a recibir favores... Eh, favores políticos y ocupar algún cargo y bueno, eh, eso también es eh, eh, realmente una preocupación enorme para nosotros. Incluso también lo, lo que sucede con estos grupos es que son funcionales a otros sectores eh, que realmente son, son nefastos acá en la ciudad. Bueno, eh, incluso el, el intendente que, que ganó pertenecía en una época al partido de, de Pati y después perteneció, y antes había pertenecido al partido de Zeynaldini y Breid Obey, ¿no? Eh, y bueno, llegó a ganar las elecciones, así que tampoco hay que descuidarse porque la, las veces que le, a lo largo de la historia se subestimó a estos grupos, eh, realmente lo pagamos muy caro. También hay que tener en cuenta que el entramado de estas agrupaciones fascistas, neofascistas, neonazis en, en la Argentina es bastante variado, algunos de ellos son antiliberales, con lo cual no tendrían mucha llegada al, al pro, pero ...al menos que tenga una estrategia de infiltración... ...eso bueno, habría que analizarlo... ...pero el 16 de enero por ejemplo... De, ...de este año formaron una agrupación... ...una federación perdón... ...de agrupaciones nacionalistas... ...que es el eufemismo que usan... ...para para, el, para sus movimientos neonazis o, o fascistas... ¿no? ...así que hay que estar sumamente atento ...en estas cuestiones... ...totalmente... ...comentábamos Fernando antes de, de comunicarnos con vos... ...que hay una especie de de clima de época de clima de revancha de clima represivo no a partir del de, de triunfo de Macri en particular eh, sí. decíamos eh, y, y, y hay una argumentación o hay algo que estamos viendo que es esta argumentación que vos mencionabas de no nos dimos cuenta desfiló Rico no nos dimos cuenta desfiló alguien condenado por genocida como Carrizo Salvadore y no nos dimos cuenta estuvo la gente de Biondini aquí y no nos dimos cuenta eh, digamos, eh, hay un clima pero no solamente un clima, sino que parece haber también una suerte de aliento o de despreocupación o de permeabilidad como decías del gobierno ante estas expresiones, ¿no? Sí, es difícil ver, uno no tiene toda la información para poder eh, tener una conclusión acabada, ¿no? Yo lo que, lo que veo, es por lo menos lo que está haciendo este gobierno es, es algo, para mí, claro, en, en lo que se podría, eh, digamos, encuadrar en, en la doctrina del shock, ¿no? Claro. Eh, es decir, hacer una serie de acciones que causen un efecto de desconcierto en la sociedad y ese desconcierto y, y ese aliento también que produce eh, crea un clima favorable para poder implementar determinadas acciones que por ahí no podrían hacerse en otro contexto, ¿no? Eh, el hecho de mostrar toda esta gente eh, quizás tenga que ver con eh, o sea, mostrar cercanía a toda esta gente generar de alguna manera una sensación de derrota en ciertos sectores de la sociedad que vienen luchando en cuestiones de derechos humanos ¿no? Claro. Eh, quizás no es una no, la idea no es incorporarlos direct directamente a, a su espacio pero si sí por ahí mostrar esta imagen que produce un efecto psicológico realmente dañino ¿no? claro Vos nombrabas hace rato al intendente, ¿no?, de Mar del Plata, Carlos Arroyo, y nosotros leyendo para esta entrevista eh, leímos sobre muchos antecedentes bastante oscuros, ¿no?, del intendente. ¿Cuál es la situación eh, judicial, si se podría decir así, del intendente? Porque sabemos que, que ha tenido en su carrera política muchas denuncias, incluso en la época de la dictadura. Eh, no, judicial nada... O sea, realmente nada, él, bueno, fue fue colaborador en la dictadura con un tema que tenía que ver con con unos, un tema vial, de vialidad, después fue interventor de un sindicato de taxistas y después fue eh, funcionario de, de un, digamos, intendente que antes había sido interventor de la dictadura. Eh siempre se lo llamó el zorro y esto decía que se debía a que tenía un, una estatua del Mariscal Rommel en su oficina, él manejó durante mucho tiempo, fue director de un colegio público en, en varios turnos y bueno, en el colegio decía que la educación pública estaba para enseñar educación occidental y cristiana y bueno, y ese tipo de cosas y, y tiene un montón de manifestaciones realmente muy muy lamentables, él defendía esto de que no se baje el cuadro y, el capitán hija chino del Consejo Deliberante, y ahí tuvo un punto de encuentro en un momento con estos grupos, ¿no? no. Eh, también tuvo expresiones bastante desfavorables con respecto a algunas comunidades de inmigrantes, pero realmente no, no, bueno, no ha prosperado nada de eso en en la justicia, y, y lamentablemente el electorado, la ciudadanía, eh, no supo hacer la lectura que creo que debió hacer, de ver que que esta persona que no era adecuada para conducir los destinos de, de nuestra ciudad por suerte, digamos, la, el campo popular organizado eh, logró de alguna manera o logramos de alguna manera forzar a que se tomen acciones eh, y en este caso bueno, logramos que, que el municipio quede armado una mesa permanente para la lucha contra el fascismo ¿no? pero bueno, esto es una es una victoria de, de, de distintas organizaciones de, de la ciudad que decidimos hacer un frente común contra el fascismo, ¿no? pero realmente si no, el, el intendente por ejemplo después de, de una marcha multitudinaria de casi 2.500 personas que contra estos movimientos para que la justicia intervenga y el, el arco político tome alguna postura, dijo que eran delitos comunes y que no eran de su incumbencia. ¿no? Entonces ahí nos había dejado claro un, un panorama, también dijo que él desconocía lo que estaba pasando en la ciudad a pesar de que ya venía con mandato del concejal desde antes, y haber participado en la política desde hace muchos años, ¿no? Entonces, a veces no sabemos bien si hay inocencia o complicidad, pero bueno, por su historial, realmente nos parece más a veces que es complicidad que inocencia. Eh, bueno, agradecemos, Fernando, el hecho de poder de, de entrevistar hoy, por... Eh, la verdad que es una preocupación que, que esto que decía de los grupos fascistas una preocupación que nos deja nos deja en alerta respecto de bueno de, de estos grupos eh, te comento que aquí en Jujuy eh, eh, y más allá de, de, de, de lo que podría pensar del sentido común también tenemos estos grupos y también han desarrollado acciones de golpizas a determinados colectivos sociales, ¿no? En particular a, a, a los grupos o a los grupos punk. Así claro, que bueno, sí. Ese suele ser un, un sector de la sociedad que por ello caracterizado como un enemigo no frontal. Uh -huh. O sea, ellos lo... Eh, el Cualquier, uh -huh. digamos, sobre todo los movimientos anarquistas o punk son vistos eh, como sus enemigos directos porque generalmente se definen como antifascistas, ¿no? Claro. Eh, yo lo... Lo que digo, es que lo que Beco dice sosteniendo hace un tiempo, es que en casi todo el país viene sucediendo esto. El tema es que por ahí no ha habido quien lo caracterice y recopile la información y muestre que estos no son delitos comunes, no son golpizas al azar, sino que son crímenes de odio que están pensados y perpetrados, eh, digamos, basados en la discriminación. Y esa fue la quizá la diferencia que hubo en, en Mar del Plata de haber hecho un informe completo, de llevarlo a la justicia, de acompañar las denuncias, de hacer recopilación de, de varios años de lo que venía sucediendo, de hacer un, un compilado de todas las pintadas que había por la ciudad para mostrar que había un patrón en todo esto. Sí, el campo popular organizado desde que le va a poner fin a un movimiento que atenta contra la diversidad de nuestra sociedad. Seguramente, seguramente. Bueno, Fernando, eh, agradecemos la entrevista y, y quedaremos en contacto porque la verdad que el tema da para que en futuras ocasiones podamos también eh, volver a contactarnos. Excelente, hoy quedo a su entera disposición y un placer habrá hablado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Fernando Lozada de la coalición argentina por un estado laico y de la asamblea por una sociedad sin fascismo. La verdad que es sorprendente no lo que, lo que nos contaba leer. También para realizar entre en tu entrevista el prontuario... Ahí voy a hacer un... Porque dijo... Nosotros pudimos leer... Yo lo que hacía era verte a vos leyendo... Bueno. Estabas leyendo durante la entrevista. Estabas leyendo en un celular, viste porque uno por un ahí no se, se prepara y no revela de que, sus secretos de que nunca la, de que estuvo la noche anterior viste claro, como que viene el lunes pasado preparando claro, la entrevista estudiando viste cómo surge y todo claro. y, y por qué la parnafernalia de la Roma imperial y qué sé yo llega reci... un loco con un celular al lado mío estoy recibiendo mensajes de los compañeros de la red que piden que me quede los próximos programas así que algo estaré haciendo bien quedate quedate bien, quedate bien. afuera Dale. No, no, quería decir que es sorprendente, ¿no? lo que está pasando, acá en Jujuy también pasa de que estos grupos, como decía Fernando, ¿no? no es algo que se tiene que tomar de manera aislada, sino que existe sí, sí, cierto patrón y existe también una un, digamos una un enlace, un, enlaces digamos entre entre este grupo y otros grupos que puedan seguir apareciendo, ¿no? Así que, que... las mismas prácticas, que las mismas expresiones, que los mismos colectivos apuntados sean eh, objeto de su acción indica no solamente una similitud de pensamiento sino un intercambio de ideas y un intercambio de, de, de tácticas en fin así que eh, evidentemente estamos hablando de algo que no es un hecho aislado en un barrio por más de que allí se manifieste básicamente y concretamente la violencia así ah, también eh, un gobierno que no recibe a los grupos de derecho humanos pero sí recibe a estos grupos neonales ejemplo por ejemplo eh, hay marca clara pero de manera muy clara esta esta acción de, de, de gobierno no de, no vamos a recibir a los grupos de derechos humanos o de última cuando hay mucha presión que los recibe un segundo pero el mismo marcos peña si sí recibe a estos grupos fascistas eh, el, el encuentro en el que se llevó a cabo la presencia del grupo de nazi este se llamaba mesa de juventudes políticas Partidarias eso da la pauta de que claramente hay una un vínculo un vínculo estrecho ¿Mesas okay, de, de juventud de hitleristas qué? <risa> de parte <risa> de, <risa> de <risa> <la historia. risa> esto Bueno, vamos a una pequeña parte Y continuamos con la enredando las mañanas Panchito, hace lo tuyo